The documentary scene upon the fractured screen. The dreadful poem scrawled upon the crump of pain. There's a policeman with an honest soul that has seen whose head is on the pole. He grunts as he fills his bribe bowl with a feeling of unease. He briskly frisks the torn remains, draws fingerprints, our crimson stains, and endeavors to ignore the chains that he walks into his knees. But his master in the dark.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 a murderer at the matinee There are dead men in the aisles The patrons and the actors too are if the show is through Silent looks and with the cues With the fools and smiles Like last in 1998's show the hard song no one ever sings A curfew a line The comedy divine The bulging eyes of puppets Scoring the writing screen me se siente, sí, me se siente oye, qué buenas noches a todos mire con qué ánimo empezamos hoy hostia, estoy una anedonia pero chunda chunda que en cuenta de ser la, la primera can, primer canción, de la primera pista de, eh, de, de la banda sonora del Club de la Lucha, que sabéis de sobra, que lleva la, la banda sonora también de Anedonia, yo eh. con la nuestra, la, la nuestra, no la mía, siento con la mi, eh. siento con la mi sintonía, el disbicio es Eh, de, bueno, en realidad no sé quién la interpreta, pero eh, el autor supongo que fue eh, el grandísimo Alan Moore, eh, Alan Moore en el cómic de Vendetta, el cómic. Eh? No, la no la mierda de esa de película que llamaron nube de vendetta en el cómic como de vendetta en uno de los capítulos eh, bueno, pues el personaje de v ya lo conté mil veces pero cuenta otra vez no pasa nada el personaje de v está tocando el piano eh, y está cantando un cantarín que no lle otro que, que este que, que yo os pongo de, de sintonía todos los jueves dando la tabarra hay 100 años bueno no, no hay un ciento hay, hay nada más eh, trece 13 añinos 13 sí, tres añinos hay tres añinos nada más y, tota, y además con, con interrupciones por medio, la última de un año y medio <risa> si nos ponemos a restar bien poco, pero bueno que eso que llega la, la música de, de sintonía, la música de fondo ya la banda sonora del club de la lucha de los dustbottles que no sé si es un grupo de verdad o si se juntaron nada más para hacer la, la música de, de la banda sonora esta mira tengo que mirar un día y luego luego por pues, al final da eh, la, la de para acabar casi siempre Prácticamente siempre, en muchos años también, no sé cuántos, eh, una de Defcon 2 que se titula eh, eh, Que no te coja, eso, que no te coja, no me acordaba ni yo ¿viste? como es de y eso que la pongo todos los jueves, bah, vaya mierda, de, de, de memoria y, y de paisano y de locutor y de todo. Un locutor que, por cierto, se llama Anedónico Miserable. locutor de un programa que se llama anedonia y anedonia y yeah, un programa que se emite en radio Cuca radio cucaracha eh? la radio libre eh, como regla mnemotécnica la radio del queso de un kilo Y si queréis una regla mnemotécnica también para acordaros de la página web, ¿eh? Eh, la radio que tiene un queso de un kilo y que está al punto del orgasmo. Uséase eh, radiocuca.org eh, Para pa, pa el dial analógico no tengo ninguna regla mnemotécnica y... ¿eh? el 107.3 de la frecuencia modulada oye que regla mnemotécnica puede haber para eso el eh, 107 joder, pues bueno, eso, 107 no tenéis 107 cosas de algo pues acordaos eh? y, y luego, ¿qué punto 3 que sé yo, joder y otro día me pondré Non tengo, no tengo mucha gana de ponerme a hacer reglas nemotécnicas. Eh, hoy de fecho, vengo a falar d'otra outra cocina que yo pienso que ye que ye también muy interesante, pero moi muy interesante para mí, viste, non por que ser interesante para naide de de los que teáis de outro díao en caso de que de que tea daqui. Eh, un pouquinho en en sintonía, en, en continuidad con el asunto del que falaba la semana pasada, porque bueno tocante a de algunas personas eh, que tuvieron hablando de temas parecidos, pues bueno pues a mí salieron unas reflexiones eh, de otra de otra manera que seguramente que esas mismas personas ellos cueste yo os cueste mucho entender. Yo falaba la semana pasada de, de bueno de cómo los los viejos Como les persones cuando se facien, nos hacíamos vieyes, debemos, bueno, al, al tiempo que perdiendo capacidades, ¿m? que la máquina, oye, quieras que no, va dejando de, de forrarles las funciones de la máquina, pues oye, falla esta pieza, falla la otra, eh, puedes cambiar unas piezas, arreglarles, pero bueno, va a llegar un momento que ya va a decir, oye, acabó, ya, ya no doy para más. Y como los que tengáis un quemador de dinosaurio muerto, pues llega un momento que eh, por mucho que yo que sé, pues vienen planes renove y dices, no, yo sigo con el mi quemador, no tengo falta de ningún plan renove. Y dicen, de no, pues como yo también, yo vas a tener que pagar más. más en, en la ITV o en la viñeta, bueno pues pago lo, bueno stories, ¿eh? ¿eh? Que puedes empeñarte y puedes acabar teniendo un coche de, de, de muchísimos años, pero va a llegar un momento en que bueno pues el, el coche y sí, ¿eh? el quemador va a dejarte de quemar porque va porque va a romper y quien dice eso dice otros otros muchos aparatos que pues pasa pues, ellos eso y lo mismo pasa con los con los organismos Los organismos tenemos una cosa especial eh, a eso que llamen la obsolescencia programada, digitalmente así. Digamos que los organismos tenemos obsolescencia tanto como programada, pues, pues bueno, no, eh, seguramente no, pero obsolescencia sí que tenemos, sí que tenemos, vamos, claramente tenemos obsolescencia programada, no lo sé. Pero pero vamos, Ficha, eh, seguro, vamos, todos vamos a acabar obsoletos. Todos vamos a acabar obsoletos y todos vamos a acabar muertos. Y así, sí, vamos a morir todos. ¿A que me sabes que no? Sí, sí, vamos a, vamos a morir todos, todos vamos a morir. Toda la gente que tú conoces, tú, tú mismo, vas a morir. Todas las personas que tú conoces van a morir también. Algunos van a morir antes que tú, entonces vas a experimentar la su muerte. otros van a morir, después que tú, entonces más enterar Todos para ti son inmortales, vamos, podríamos decirlo así, ¿no? porque no vas, vas a morir, pero sí, por desgracia, habrá lo que diga por suerte, pero bueno, la cuestión es que para pa, pa, pa el foraco vamos de dos, para el foraco, para el crematorio, o, pa', o quedamos tirados en el ¿eh? en medio del camino, pero bueno, que entendéisme, ¿no? entendéisme perfectamente. Bueno, pues que yo la semana pasada estaba diciendo, cuando vas cuando vamos acercándonos a ese, a ese final, eh, cuando vamos oye, pues ya eh, teniendo mal funcionamiento de, de algunas partes de, del mecanismo de algunas funciones del organismo, parece como que eh, fuéramos perdiendo derechos y derechos eh, perfectamente reconocidos como por ejemplo el El derecho a, oye, pues si no quiero ir a un sitio, y yo no voy. El derecho a, a la libertad de, de movimiento, derecho relativo, porque ya dentro de un Estado, ¿eh? entonces no puedes salir, andar entrando y saliendo de un Estado así como Pedro por su casa, ¿eh? sin pedir permiso, no, pero bueno, por lo menos tenemos derecho, los que estamos en el reino de, de, de España, pues tenemos derecho a movernos por todo el reino, bueno siendo que venga un confinamiento de esos vale hombre está bien pero bueno en principio yo digo en general tenemos derecho al movimiento es bueno antes decía que tenemos derecho a ir a un sitio si queremos o non unir si no queremos bueno depende hay sitios los que no podemos ir y hay sitios de los que no podemos salir tampoco estamos presos porque el Estado decidió que merecíamos estar presos pues entonces es privo no sé del derecho a la libertad lo que ocurre que es que la gente viejo no tiene falta de cometer ningún ningún delito contra el Estado para perder el derecho a la libertad y abondo con que los os bueno los ni siquiera los doctores porque no es necesario que te han incapacitado judicialmente vamos a decir que pues, pues los dos fíos los familiares más cercanos y que y que tienen bueno pues como una especie de, de, de, de derechos también <risa> vamos a hablar mucho de derechos vamos a usar la palabra derechos la de dios seguramente refiriéndonos con el término derecho A, a bien de conceptos diferentes, pero bueno, voy a, voy a usarlo mucho. Bueno, el caso llegue como, como los fíos de, de un viejo, ¿eh? eh, tomen una decisión, da lo mismo lo que diga el, el viejo o la viella ¿eh? lo que opine y si está de acuerdo o no está de acuerdo con, con esa decisión. Ah, toma por culo, va culo, va, va, va a hacer lo que digan ellos, porque no queda otro, porque a lo mejor si dicen a. Eso, pues, eso es, es más de un caso, ¿eh? Es más de un caso de, de, de fíos, ¿eh? de fíos, sobrinos, de tal, que llevaron a una persona engañada a una residencia, ancianos, para dejarla allí. ¿eh? seguramente pensando ah bueno, seguramente no, mi humedad pero bueno, vamos a ponernos en el mayor de los casos vamos a ponernos que pensando ay, seguro que allí va a estar mejor porque eh, ya tiene muchos achaques y ya y ya furrula muy mal y bueno, pues venga, vamos a, a seguir eh, poniéndonos en lo mejor y vamos a suponer que que es verdad, que efectivamente y así nada, que esas personas pues bueno, disponen de de los conocimientos o de las habilidades necesarias para conseguir que esa otra persona que ya está en un estado de, bueno, pues de dependencia, de necesidad de otras personas, pues eh, tenga la, la, los cuidados adecuados o eh, la calidad de vida que, eh, que se pueda dar con las con eh, limitaciones, bueno, pues vale, de acuerdo, llegue una, una decisión a falleza. Pero ahora vamos a suponer que esa persona, en el penúltimo de esos facultades, dice no no yo no quiero ir para allá, no me da la gana, yo quiero quedarme en mi casa. Bueno, entonces supongo que las otras personas puedan decir, bueno, pues nosotros eh, no te cuidamos, eh, eh, no, no no no suplimos les no vamos a suplir les funciones que tú no puedes eh, desendorcar por ti mismo o por ti mismo y tal. Eh, vamos a volver a suponer que esa persona siga en pleno uso de sus capacidades y diga, está bien, acepto, eh, acepto eso. yo voy a estar voy a estar aquí sola voy a hacer por arreglarme como buenamente pueda y si no me arreglo igual voy a morir aquí y si nadie nadie que a ver nadie me quiere nadie desea echarme un gabito pues no pasa nada yo tomé esta decisión si las alternativas son ir pa pa la residencia o quedar en casa, pues bueno yo prefiero quedar en casa. Vamos a suponer que se da esta situación, pues en todos no habría nada que decir, verdad? En principio no tendría que haber nada que decir. Pues yo conozco muchos casos, bien de ellos, los que bueno pues engañaos, lleven a, vamos a dar un paseo, vamos a dar un paseo. da en el paseo llego a un sitio vamos a tomar algún este sitio vamos a tomar algún este sitio coño este sitio está lleno viejos y de y una gente aquí que va con con pijama blanco y tal y al rato dice ah sorpresa vas a quedar aquí nosotros volvemos para casa como lleo no no de eso nada y marcho ah no no tú quedes aquí ...y de repente vienen esos con los pijamas... ...ah, queda aquí señora, no pasa nada... ...ya verá que viento aquí... ...que no, que, que yo marcho... ...no, no, queda aquí, queda aquí... ...y al final resulta que... ...tienen que quedar ahí. Eh, ...también conozco casos de personas... ...que van para un sitio de estos... ...y bueno, en principio están de acuerdo... ...que yo lo que pasa... ...que después una vez que están allí... ...por pues, motivo que eh, ojo, por lo que ...porque lo que ven... ...yo os convence... O porque cambiaron de día, por lo que sea. Y entonces un día Collín dice, dicen, yo collen y marcho. No, no, no, no, no, de eso nada, hombre, no, no. Sienta aquí, oh, tranquilo. Que, que no, que marcho? No, hombre, no, no, no, no sienta aquí, siento aquí. ¿Mm? O sea, ya que, bueno, pues perdemos los, los derechos adquiridos. Eh... Mira, todo esto, ¿cuánto llevo? Bah, 17 minutos. Esto ya era la introducción, ¿eh? Ya nada más. Para pa decir eso de que esta noche tengo ganas de hablar de, de los derechos. Eh, la semana pasada falaba de esos derechos y a lo mejor puede valer como, puede valer como, como un poco ejemplo. Eh, vosotros, no sé, ¿qué pensáis? Que, que los derechos tienen esencia propia. ...que realmente las personas tenemos de algún tipo de derechos... ...no sé, por, por fecho de nacer... ...por fecho de nacer y de ser... ...personas eh, tenemos de algún tipo de derecho... Eh, yo, pienso que, ...yo pienso que no... Eh, eh, ...no existe ninguna, no sé... Ni, ...ninguna circunstancia esencial... Eh, no es existencia como no es entidad como individuos que diga bueno pues este individuo tiene derecho a la libertad de expresión o tiene derecho a la libertad de movimiento o tiene derecho a la vida ¿no? tiene derecho a la integridad física y eh, no en realidad no hay no hay nada de todo eso los derechos no son una cuestión natural hay los que dicen que los animales tienen derechos en tanto caso otorgaremos ellos derechos el animal non tiene ningún derecho en la vida natural no existen los derechos miréis observáis la vida salvaje veis un documental de estos de la dos después de comer que salen leones y, y animales de la, de la sabana africana... ...o de la tundra siberiana, qué sé yo... ¿eh? ...pero bueno, ahí no se observa que, que tengan ningún derecho... Eh, ...no se observa que, bueno, pues que les preses ...tengan derecho a la vida... ...ni que tengan derecho a una muerte digna... <ríe> ...píllalas el... ...píllalas el, el, el águila, por ejemplo... ¿eh? ...o el yobu... Y, y, y, bueno, pues, es una tortura curiosa. ¿eh? Guapamente, antes de matarla. Eh, Mesmamente yo qué sé, pues, un gato cualquiera que tengáis un gato y que viváis en el campo, y a lo mejor os sorbéis alguna vez al, al gato agarrar un, un ratón, veréis como lo tortura. Los gatos, oye, pues, torturen. Eh, eh, coño, que llega el ratón, no tiene derecho a una muerte digna. ¿eh? Pues, pues, no, no tiene derecho a una muerte digna y, y que y que las personas sí tenemos derecho a una muerte digna hombre, pues tenemos derecho a una muerte digna eh, de la misma manera que puede tener a un animal eh, un, un perro un gato puede tener eh, derecho a ser tratados dignamente pues sí, pero porque nosotros, yo os lo otorgamos Eh, un un hombre, un homo sapiens, un homo sapiens tienen derecho a eso? pues tiene derecho a, a una vida digna también, ¿Vamos a, una muerte digna, vamos a decir una vida digna, tiene derecho a una vida digna, tiene derecho a la vida, pregunto, eh, pues pues ten, por una cuestión natural, por una cuestión de esencia, eh, no Realmente no tiene derecho a una vida digna. Tendrá derecho, derecho a la vida, derecho a la libre expresión, derecho al libre movimiento. Tendrá todo eso si, si todos los demás que formen una sociedad con él eh, están de acuerdo en otorgarse mutuamente esos derechos. O si los que están perriba de esa persona... Eh, porque bueno pues disponen de, de algún tipo de poder eh, que al final acaba siempre respaldado por, por el uso de la fuerza bruta eh, si esas personas que tienen la, la capacidad de utilizar la fuerza bruta eh, en el su beneficio bueno, pues, para coartar la libertad de decisión de los demás individuos pues si esa gente decide otorgarlos unos derechos a otros pues entonces, ¿vale?, entonces tienenlos, porque esa gente dice, no, eh, mientras ella, yo, el que tenga aquí el, el, el uso, la capacidad de uso de la fuerza bruta, pues yo decido que no voy a usar la, la fuerza bruta si esta persona, pues, decide decir lo que piensa, ¿vale?, ¿de acuerdo?, pero bueno, tranquilamente puede ocurrir que en otro sitio el que tiene el o los que tienen el, el, el derecho la capacidad del uso de la fuerza bruta, deciden lo contrario. Aquí se fa lo que yo digo y se piensa lo que yo digo. Y si no se piensa, por lo menos no se dice, no se puede decir. No hay libertad de expresión. Claro, seguramente ahora más de uno, si hay alguien que sienta esto, estará echándoles manes a la cabeza o estará eh, rebullendo, y, <risa> rebullendo y el cerebro y, y echando burbulles no sé, <risa> refermiendo y a lo mejor estoy diciendo barbaridades pero no sé, yo pongo a pensar y, y de verdad que yo no veo ninguna no sé, ninguna esencialidad en, el, en las personas los no, no seres humanos que digan, bueno, pues este tiene unos derechos eh, inalienables de nacimiento, pues no, yo no veo eso por ninguna parte. Yo veo eso de que, en realidad, pienso yo que lo que pasa y decime si no estáis vosotros de acuerdo. Bueno, no tenéis pendeza de decime, ¿oíste? No es ni siquiera chat para podermelo decir, o sea que, o sea que no podéis, no podéis decime si estáis o no estáis de de acuerdo con esta esta reflexión mía. Pero pienso que es bastante bastante lógica, no Supongo que a ver los derechos no dejen de ser constructos teóricos, constructos teóricos. Refiero con, con ese término tan rimbombante a bueno cosas que eso pues que no tienen esencia real y que sencillamente nosotros a, a través de del jingwase o para entendernos creamos una serie de de categorías que no llegue que tan ahí, no llegue, no llegue tan que no llegue de manera natural, existan que que creamos nosotros, qué sé yo, pues por ejemplo, creamos les taxonomías de de animales, Y creamos que si órdenes, que si familias, que si especies, que llegue que yo qué sé, pues por ejemplo, Cuando nosotros creamos, no me matéis los que sepíais de se biología, yo no sé si es un orden o una familia o, o qué coño ye. pero cuando nosotros creamos los invertebrados ¿eh? y se partamos de otro grupo que, que lo llamamos los vertebrados, que que ¿de, de quién piensa que porque se, ya así nada? Hay bichos que son vertebrados y bichos que son invertebrados, pues hombre, pues hay los, pero porque nosotros los atribuimos a esos diferentes grupos. Porque oye, pues como la, la nuestra capacidad de almacenamiento ya es finita, no tenemos más remedio ¿eh? para pa conseguir aumentarla que bueno, pues que agrupar y que crear categorías y clasificar el mundo a través de esas, de esas categorías. Pero, pero no es que sería real. ¿Eh? Cogemos un criterio y decimos vamos a juntar, por ejemplo, seguimos con los animales, vamos a juntar a los animales ¿eh? siguiendo criterios. Vamos a ver un criterio cuál puede ser. Eh, vamos a, a juntar en una categoría a todos los bichos que, que nazan a través de, de parto ¿eh? y separarlos de los que nazan por huevos. Vale, bien, vamos a separarlos por las categorías, sí, sí, vamos a hacerlo así, nada, ¿no? vale, chachi, guay. Entonces ya tenemos unos que son ovíparos y otros que son vivíparos, chachi. Y entonces también vamos a hacer una categoría, con, hostia, con los que mamen, con los que les sos más, eh, dan leche y alimentanse Vale, venga, vamos a crear a los mamíferos, creamos una categoría que se llama los mamíferos. pero no tienen ninguna esencia los mamíferos no no son un grupo en sí noye que se unen todos eh tío somos la peña los mamíferos cuidad con nosotros eh cuidadín, que somos peña chonga no no noye eso no no existe el grupo real los mamíferos no tienen conciencia de ser mamíferos si nos entendemos no sé si yo me lloro siempre pero bueno pues pienso que igual puede entendese cosas que que no que existan, sino que nosotros los damos, los damos eh eh en existencia ese grupo sencillamente por por consenso. Mira, ahora toco ocurriendo otro otro ejemplo que lleva más más fácil, más fácil siquiera de de de que de quedar con él, de de entenderlo, de pillarlo. Por ejemplo, yo qué sé, pues pasamos de la... ¿eh? Estábamos con la zoología, de la que yo no tengo ni puta idea, entonces claro, normal que no se me dé bien poner ejemplos, vamos a pasar a la astronomía, que sí, de la misma manera que de la zoología no tenía puta idea, de astronomía tampoco, <risa> o sea, no tengo tampoco ni, ni puta idea de astronomía. Pero bueno, eh, de una de una historia... que a la clasificación ¿eh? Eh, en planetas y planetoides. ¿no? ¿Cuál es el criterio que, que utilicen los astrónomos para crear esos, esos grupos? ¿no? para darles entidad y hacer como que esos grupos son, son una cosa real. Pues bueno, pues utilicen, no sé si utilicen más cosas, porque ya os digo que yo no tengo ni idea de astronomía, coño. El que sepa de astronomía que lo, que lo explique mejor hoy viene viene alguien pues jodido porque está porque está la, la puerta la puerta cerrada pues yo no putada ¿eh? porque yo no putada porque vamos a ver eh, no quería poner un cantar todavía bueno pues que, que espera un poquillo no pasa nada bueno pues que estaba bueno vale mierda ya ahora perdí la concentración voy a echarle una bronca a, a quien sea que, que te aporáis, por ahí que no se puede Ah, coño, marchó. Flipo. O sea, una persona que entró, abrió la puerta, metióse por aquí, intentó abrir la, la puerta del estudio y bueno, la puerta del estudio tengo la pieada por dentro. Y ahora entonces lo que hizo fue salir otra vez. Madre de Dios, ¡Espera! Ay, voy a poner el, el teléfono. ¿eh? A ver si. Porque a ver, si digo yo que si alguien que sabía que estaba yo aquí, pues a lo mejor me hizo una llamada o alguna historia. Y tú que también podía haber llamado el teléfono o la radio, que yo nunca digo cuál pero bueno. Bueno, tampoco cojones me, más me da, no me importa. Bueno, pues que estaba hablando de, de, de, constructos, de constructos teóricos. Eh, y estaba diciendo eso pues bueno, estaba con el ejemplo de la, de la astrofombía la diferencia entre un planeta y un planetoide pues no sé si tiene más cosas pero bueno, supuestamente son, son dos cosas que, que les doy Shiren alrededor de, de una estrella ...que los dos tienen en órbita... ...y pájame que lo, lo que les diferencia allí... ...el tamaño, a lo mejor son más cosas... ...no lo sé, el que se pierde de, ...de astronomía que lo diga... ...o el que tenga interés, sabe lo que lo busque... ...joder, hoy hay posibilidad de... ¿eh? De, de, de, de, ...de... ...de ver... ...de llegar a muchos conocimientos... Eh, ...muchas cosas, muchas sabidurías... Eh, ...pueden encontrarse, bueno... ...pues la cuestión eso, eh, que vos decíamos... Mm. Yo, por lo menos, soy de la generación que creció mmm, estudiando el Sistema Solar y diciendo los planetas de esta basada son nueve. Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón. Bueno, pues llegó un, un día en, eso, en que los, los que llevaban este tema, los, los astrónomos, llegaron al consenso de que no, Plutón no era, era un planeta, era un planetoide. Entonces, el sistema solar pasó de tener eh, nueve, nueve planetas a tener ocho nomás. Entonces, cualquiera puede decir, coño, como una cosa tan tan grande y tan estable como oye, un sistema solar va, va a cambiar de, de asina, porque sí, de, de número de planetas, eso es imposible. ¿ver? Si, si tenía nueve, tiene nueve. A ver, ¿cómo va a tener ocho? Bueno, pues sencillamente por consenso, porque no que tenga nueve, eh, ni que tenga ocho. Si, sumes, si el único criterio fuera por ejemplo el de orbitar alrededor de, de la estrella Sol pues igual y en unos cuantos cientos porque hay a asaya que dan vueltas alrededor del Sol pues entonces igual el sistema solar estaba compuesto por cientos y cientos de, de planetas pero el criterio y otro entonces va a ser un planeta el criterio y otro ¿quién otorga ese criterio? ...de algún tipo de... ...identidad... ...preternatural... Eh, ...esencial... ...que... que... ...no, me no, no, otórganlo... Los, ...los cuatro... ...homo sapiens y mujer sapiens... ...que se dedican a... ...que se dedican a este tema... ¿eh? ...a estudiar ese tema... ...¿y cómo es ese tema? ...a todos los demás... Eh, ...claro, verdades absolutas... ...veis, no existen... ...verdades esenciales, no existen... ...y yo pienso... pienso eh, pienso lo que decía el otro ...cogito eh, el pues pienso que a lo mejor resulta que para todo este tema de los derechos estaba bien estaba bien eh, que todos supiésemos aunque que toda la gente fuese consciente de que no es verdad que tenga derechos no tiene ningún derecho eh, tiene los derechos que la colectividad en la que habita decide otorgarse mutuamente no existen otros y seguramente ahora algunos de diciendo mega mega mega el anedónico tan individualista como ye, y, y ahora está aquí eh, diciendo que, que que no existe tal concepto que tiene que ser una construcción social sí, hombre para ver ya sabéis que sí sí que yo muy muy endeudado de este tal pero acordáis vos acordáis vos que yo eh, opino opino otra vez y vuelta, vuelta los con las opinaciones opino que eh, la, lo individual y lo social no son más que que dos caras de una misma moneda mm, dos pares con suugaos gustame el concepto este acolo es y paisano que bueno que si sí, tiene bastante manía porque ya era un tanto desagradable el gustado bueno pero bueno gustavo bueno sé sí que tenía de algunas teorías guapes y sacó de algunos ha formulado algunos conceptos guapos un concepto guapo eh, fue el de el de pares conchugados eso de dos cosas contrarias pero que, que no pueden separarse que, que formen una no deja de ser una una bueno pues una reformulación del, del yin yang no del yin yang oriental ¡Ay, coño que entrame entrame ay un estornudo pasárseme, menos mal porque no tenemos botón de. no tenemos botón de la tos como para tener botón de los estornudos. No, sigue picando, eh. Mm. Dijeron me tiene, me he dicho que faciéndose cosquilles eh, con la punta de la lengua eh, En el paladar superior, bueno, como si hubiera paladar inferior, en, el, en, el, en lo alto de la boca, en el cielo de la boca, pasense de les. acá esto entonces, yo estoy haciéndolo para que se me pasen trucos de locutor. Claro, los locutores de verdad no dicen estas cosas en antena, cierran el micro antes de decirles. Y bueno, pero yo no soy un bueno que se ojo, soy un locutor de verdad. Lo que pasa que soy un locutor un tanto heterogéneo. Vamos a vamos a dejarlo así. nada bueno, pues que estaba diciendo que, que opino. ¿eh? ...que lo individual y lo social... ...no son más que dos caras de, de una misma moneda... Eh, ...ya lo decimos veces... ...¿por qué yo digo que soy individualista en tos? Bueno, pues porque estoy fartuco... ...de que, de que la, la cara en la que se ponga más peso... sea la, la social... ¿eh? Y, ...y tan cansados de decirnos... ...ah, el ser individual... el individualismo y el egoísmo y he pasado a los demás y bueno pues yo pienso que no y, y pienso que precisamente por eso por ese tanto poner el, el énfasis en, en lo social y, y en lo malvado que puede llegar a ser lo, lo individual pues precisamente por eso a lo mejor eh, y por, por lo que yo pienso que es necesario reivindicar lo, lo individual Oye, que no dejen de ser también dos construcciones sociales, lo individual y lo social. ¿Habrá alguno que diga, no, no, vamos a ver, joder, está bien claro, un individuo, uno solo, y, y una sociedad muchos individuos juntos. ¿Vosotros creéis de verdad que de manera natural, esencial, existe esa división? ¿O sencillamente somos organismos que, que interaccionen? ¿Eh? No sé, no sé, pensáis a ver, ¿no? ¿A qué, qué estáis? ¿Esperando que dé yo la respuesta? Sí, sí, qué coño sé. <risa> como si yo lo supiera, ¿viste? No, no, busquéis vosotros a ver a ver qué, qué os parece. Y, y ahora sí, ahora apetezco poner un, un cantar. Vamos a ver. Eh, Oye, ¿no decían antes? A ver, sí, antes decía que todos íbamos a, a morrer, ¿no? Pues, pues mira, aquí hay unos que, que dicen lo, dicenlo también. Vamos a ver la manera en la que lo, lo expresen ellos.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 Vamos, Sigues escuchando Radio Cucaracha, la radio libre de tu viejo, en el 107.3 de la frecuencia modulada o a través de la nuestra emisión digital www.radiocuca.org. Eh, sigues escuchando Anedonia, y este que está dándote la vara el anedónico miserable, que soy... yo mismo entonces a ver eh, a qué conclusión a qué conclusión llegamos amigos vamos a ver si resulta que, que no tenemos derechos como ya está movida eh? eh, no tenemos derechos si si resulta que los derechos no son nada como es posible que, que, que, que reivindiquemos derechos y que siechamos los los nuestros derechos cuando cuando los derechos no son nada no tienen una esencia real digo yo eh, cuidadín, esto digo lo yo esto no llegue es que sea así eh, esto yo es que digo lo yo tendré que confrontarlo con, con lo que dicen otras personas y bueno pues ver quién llega capaz de eh, exponer la la so visión y eh, Facer hacer que la subvisión sea capaz de, de explicar las visiones de los otros, para pa ir construyendo una verdad cada vez superior a la anterior, en sin llegar nunca a la absoluta. Conocéis, Vamos a hacer un, un pequeño paréntesis. ¿Conocéis el concepto de asíntota? Y una pena que, que el, mi amigo el, el pistolero Mariego no siga, no siga haciendo programas, porque, bueno, pues el que te explicaba conceptos matemáticos, yo no tengo ni puta idea de matemáticas, yo no tengo ni puta idea de casi nada. ¿eh? Soy, como se dice, eso de aprendiz de mucho, experto de nada. Entonces, no hay nada de, de lo que sepa, no hay ninguna cosa de la que sepa mucho. Hay unas cuantas cosas de las que sé muy poco. Y, bueno, pues de matemáticas y una de, les, de, de, de las cosas de las que sé especialmente poco. Pero, bueno, el... el Tienen conceptos muy, muy muy interesantes, la matemática, y que pueden ayudar a, a entender eh, otras realidades. Y uno de ellos si es lo de la asíntota, la curva asintótica, que es una curva que, que siempre, siempre se incrementa, pero cada vez, eh, o sea, siempre se está incrementando, lo que pasa es que nunca llega, nunca llega al techo. ¿Eh? que se incrementa cada vez un poquillo y menos, un poquillo y menos, pero el techo nunca llega. Bueno, pues la verdad también ser una cosa parecida, nunca, nunca va a llegar al techo, nunca va a haber una verdad absoluta, siempre va a haber verdades que sencillamente llama más verdad que les, que les demás. Al principio, pues igual es muy fácil eh, eh, separar entre verdades, pues bueno, entre decir que ...que la Tierra lle plane, que venga un griego, por ejemplo, que te diga... ...no, mira, pues que si ponemos una bar y miramos los eh, hombres y más historias... ...pues ya vemos que, que planan un lle. Bueno, pues eso lle un gran incremento. después seguro que, oye, pues que verdad es hoy en día, pues a lo mejor pues, son... ...cuestión de, en de, de, de, de algunas disciplinas, cuestión de pequeños detalles... Oye, pues yo pensaba que esta, yo qué sé, esta proteína influía en tal cosa. y Mira, sí, pero resulta que influye porque esto otro y más tal, entonces es más importante esto otro. Eso es el, el crecimiento asintótico de la, de la verdad. Bueno, pues eh, lo dicho, lo mío con los derechos, no deja de ser sencillamente un. una cuestión que, que bueno pues que, que pienso yo ¿eh? que pienso yo sin más no no necesariamente mayor mejor de momento de la de la que piensen otros si yo pienso así no pues bueno yo porque efectivamente a mí convenceme más esta versión que que otras que que conozco pero bueno pues eso puede cambiar en cualquier en cualquier momento porque puedo conocer otra mejor ¿eh? Eh, esto no es relativismo no es posmodernismo y una cosa totalmente diferente eh, que volvióme la gana de estornudar estoy faciéndome otra vez les les cosquillas en el palada Pero ahora sí, me estoy comportando como un, como un locutor eh, decente, digno, y estoy subiendo la música de fondo mientras estoy... Eh, estoy está. Bueno, pues ¿qué decíamos? A ver, eh, vol volviendo otra vez a coger el filo de la cuestión, eh, que los derechos que no que no que son están ahí, que no son, eh, justamente si resumen, no son, y que sean... ¿Eh? Eh, y que se construyen como prácticamente todo ¿eh? Eh, que yo soy constructivista hay 40.000 eh, conceptos que, que, que, que se refiere a los que se puede referir el término constructivista yo uno de ellos, a otro día me pongo más a hablar de ello bueno pues que eso pues si no existen los derechos ¿cómo coño vamos a reivindicar los nuestros derechos? ¿cómo coño un colectivo? ¿eh? Reivindican los dos derechos. Eh, no reivindican los dos derechos. En realidad, yo pienso que esto es eh, un un una aberración, una confusión lingüística. Que lo que pasa es que eh, como los nuestros esquemas de pensamiento, como seres dotados del lenguaje que somos, tan construidos con el lenguaje. Porque bueno, yo una una manera muy muy económica y que forra mucho espacio para pa albergar eh, pensamientos para eh, pa construir esquemas de pensamiento pues la verdad que hay um, una cosa muy eficaz hacerlo con el jingwei, claro tiene la pega de que entonces eh, muchas veces el jingwei mediatiza la percepción de la, de la realidad en este caso pues bueno estamos tan acostumbrados a a reivindicar los nuestros derechos a A sentir que, que tenemos derechos, eh, mismo que hay un, una declaración de los derechos del hombre, que declararon la, una serie de personas, <risa> decidieron ellos cuáles eran el, los derechos del hombre. Del hombre, de la mujer, no me dijeron nada. Bueno, sí, ahora que cuido que llegue la Declaración de los Derechos Humanos. Bueno, de, pero de mano yo juraría que llegue a la de los derechos de, del hombre. Bueno, pues no, ahora ya se llama de los derechos humanos, pero no de que la decidieran todos los humanos, que decidieran, ah, vamos, a, a, vamos a asuntarnos ¿eh? entre todos los, todos los seres humanos. y vamos a vamos a escoller a ver vamos a decidir qué derechos nos vamos a otorgar los unos a los otros y que lle lo que vamos a respetar en los que pueden facer los demás individuos en sin que nosotros pongamos otorga que no deixa un derecho no deixa de ser eso la capacidad de poder desplegar una conducta en sin en sin que nadie y ponga torga Eso eso es eso, un derecho en esencia, y, pero en aquel momento no llegué a que se en todos to los humanos que vivían el, en el planeta y llegaran al consenso ¿eh? de decidir que los, los derechos de todos los humanos eran esos. No, juntáronse unos pocos ¿eh? y decidieron no los ellos. Y son diciendo eh, pues, pues todos los seres humanos van a tener derecho a eso. Venga, sí, vale, que tengan derecho a eso. ¡Ah, eso guay. Además, seguro que los que se juntaron ahí, parte a esa ...vamos a deciros que tienen derecho a esto... ...venga, sí, ja, ja, ja... Va, va, ...tienen derecho hasta el día que nosotros... ...digamos que no y saquemos, eh... ...saquemos los tanques, sí, ja, ja, que risa... ...y como, yo que sé... ...la, la, la constitución del reino... ...que dice que, que todos los españoles... ...tienen derecho a la vivienda... ...y, y a elegir ocupación... ...y estas cosas, es qué es mentira! Decidieron unos cuantos, no lo decidieron tampoco... ...todos los españoles, decidieron unos pocos españoles... ¿Eh? unos pocos de los que vivían en el reino decidieron a las cuales vamos a decir que, que van a ser los derechos de todos los españoles estos ah, ja, ja, ja. bueno pues en fin ¿qué quiere decir esto? ¿tiene sentido eh, luchar por los nuestros derechos? ¿Mm? no, como mucho tiene sentido eh, luchar contra los que nos otorguen eh, hacer cosas ...que nosotros deseamos hacer y que no van a afectar negativamente... ...el ejercicio de la voluntad de cualquier otro individuo. Claro, esto llega de una manera muy, muy complicada de decirlo... ...y diréis, ay, pero eso yo no te entiendo, ni más fácil decir... ...tenemos derecho a la libertad de expresión o de tal... que tenemos derecho a decir cualquier cosa que nos pete siempre que eso que nosotros digamos no tea interfiriendo en que cualquier otro individuo despliegue cualquier conducta que desee siempre que esa conducta no vaya tampoco a la contra de vale sí yo un poco el largo pero bueno digamos que esto sencillamente ya es lo que lo que va detrás o lo que yo pienso que que va detrás Precisamente utilizamos a lo mejor ese concepto tan básico de derecho precisamente porque tenemos que categorizar. Pero yo cuido que precisamente por esto y importante que sepiamos que no deja de ser un constructo teórico que los derechos no están ahí, sino que que tenemos que que construirlos nosotros. Los derechos no están ahí, no hay de Nadie va a darnos esos, esos derechos. Eh, en todo caso, eh, nosotros tendremos... Hay mucha gente que... Hay algunos lemas por ahí que dicen eso de... El derecho a tal no se pide, se toma. Bueno, pues vale y otra otra manera de, de decirlo. De decir, eh, el ejercicio de, de la mi voluntad no lo pido, sino que lo... lo decido lo tomo lo lo peleo bueno vale la cuestión al final es una serie de individuos consideren que entre ellos van a otorgarse determinados derechos determinadas licencias que no van a hacer nada para impedir que otra persona faiga x lo que sea no van a hacer nada para impedir que otra persona viva o no van a hacer nada para impedir que otra persona fale de les de les osides y ese grupo de gente que se considera entre sí mismos bueno pues o que se otorga, mejor dicho entre sí mismos esas licencias pues quieren esparceles consideran que esas licencias son buenas son adecuadas y entonces les quieren espardeles y quieren que otros grupos eh, también consideren que esas eh, licencias deben, deben otorgarles. Mm, o incluso llegan a pensar que otros o llegan a pensar o llegan a considerar necesario exterminar a otros grupos que no consideren eh, que esas licencias haya que respetarles o a lo mejor como eh, consideren tan importante el respeto eh, a esas licencias, bueno pues también consideren necesario exterminar a aquellos que no están de acuerdo con el ejercicio de, con el otorgamiento, perdón, de esas licencias y bueno pues eso y en la lucha por los derechos. ¿En qué queda todo esto al final? Tanto rollo, para decir que bueno pues. que todo igual lo que pasa que yo eh, todo esto lo de otra manera tampoco tiene mucho más eh, mucho más aquello coño <risa> tenía dado al botón entonces no, dice ello de, qué no suena la música de fondo coño porque no, ni tenía dado al botón y si no ni das al botón no suena oye la, la pifia de las hermanas no iba a acabar una netonia eh, sin pifias aunque bueno no, no sé si sonó muy bien porque en algún momento ni yo que estaba sonando al cantar y a la vez Eh, la música de fondo, bueno, qué sé yo, a ver si queréis. Eh, oye, ponéis sintonizar Radio 3, ahí se lo ocurra un mogollón. Bueno, voy, voy pescanciándome <risa> estoy pescanciando una cosa. ¿Veis que decía yo eso de que, eh, oye, según se va haciendo un viejo, la máquina empieza a fallar, ¿eh? eh, las funciones empiezan a, a fallar. me Eh, Pescancio, de que lo pespo, oye, cada vez eh, eh, los, los programas estos salen más esllevazados, en el sentido de que digo un montón de cosas, estoy aquí falando un mogollón de tiempo, pero que no acabo yo de decir nada bien ordenado y tal, y queda todo como un mojollón de, eh. bueno, eso tiene una ventaja también, ¿eh? Si queda todo así como trocinos por ahí tirados, ¿eh? a lo mejor alguien se toma la molestia... ...de coger todos esos trocinos, pegarlos y sacar de algo coherente de todo eso. Bueno, pues esa hay una posibilidad. Y otra posibilidad muy guapa, ¿eh? de que a lo mejor todo esto no sirve para pa transmitir ninguna cosa. Para lo único que sirve a lo mejor... para que a los que teáis del otro yao, eh, saquéis de, de este programa el mismo beneficio que, que saco yo que yo vengo aquí a hablar de cosas para intentar entenderles yo mismo hablar en voz alta para intentar entenderles yo pues a lo mejor vosotros eh, cuando estéis sintiendo esto No, no, no, no, no sois a pillar nada de todo esto, pero sí que sois a, a, con, do, con todas esas piezas que yo suelto, con todos esos lladrillos, a lo mejor sois, sois quien a, a, a alguna otra cosa y, y ya, no, ya no pensáis, eh, o sea, ya no llegué no, que capturéis lo que yo digo, ya que construís el su propio pensamiento y oye, ¿yo qué queréis que os diga? A mí eso parece lo más guapo que pueda haber. Oye, si de alguno piensa que el programa valpa para esto, que me lo fai a saber de alguna manera. No sé de qué manera. <ríe> Pero bueno, si me lo fai a saber, yo seré una persona muy feliz. Y bueno, chavolinos con, con esta reflexión, pues acabóse, acabóse esta semana, que ya. ya llevo una orina de programa ya ya fondo vale eh, lo único que vos puedo decir y yeah, que vos deseo a todos mucha felicidad eh, que vos doy muchos besos eh, virtuales muchos abrazos también simulados y vos digo eso de que mirai a ver y que no emboscoyan vale venga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 Que no te cojan Que no te cojan Que no te cojan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 que mueve el engranaje y en estaciones de, de lunes, lunes a viernes. viernes domingos y festivos hay tiempo que te queda para verles venir a intentar discernir entre tanta borralla que ya les vale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 Ya no, ya no, ya no te no, no te toques, ya no, ya no te no, te